¿Qué datos nos puedes brindar de lo que ocurrió? ¿Qué bueno, información tienes? El, de... el dato llamativo de, de la mañana temprano es que bueno, en el día de, de ayer a, a última hora d i g a m o se s confirmó、eh, a través de las autopsias médicas legales、eh, que las seis personas habían fallecido por inhalación de monóxido de carbono. Los niveles que había digamos, en el lugar eran niveles muy por arriba digamos, de lo permitido、eh, en un lugar ventilado. Este, eso es lo que nos informó, así de cierta, Camusi. Los informes, obviamente, van a estar en nuestro s despacho s en el transcurso de la semana, pero bueno,、eh, nos informan de, de esa situación en el día de ayer cuando terminan de hacer la s pericia s correspondiente. ¿Y s el origen、sí. del gas tóxico? ¿De dónde vino?、Eh, el origen fue de,、eh, de los elementos que hay dentro de, de, de, de la habitación, digamos.、Eh, había. un calefactor、eh, que no tenía salida no tenía salida digamos de aire para afuera los, los, los llamados UTV que se le s llama、uh -huh. eh, había una una en una de las habitaciones una,、eh, una estufa de esas que van pegada a la pared que son las comúnmente que se usan con garrafa s las p a n t a las l Las pantallas, las pantallas、ah, sí. las pantallas conectado al gas natural bueno Eh, con, digamos, concretamente, eso es lo que vimos cuando hicimos la inspección del lugar, l u e o de que trabajara la, la agencia de investigación científica.、Eh, a s í s e a c i e r t o obviamente, todavía no tengo un informe concreto escrito bien,、eh, digamos, de, de cuál sería el desperfecto, pero en, en principio hubiera sido por esos dos elementos que estaban instalados en la casa. ¿Todas las personas que fallecieron son de la misma familia、eh, Fical? s Mauro, mira.、Eh, Eh, el grupo familiar es, es dos abuelos, los abuelos, eh, eh, los abuelos que eran las personas adultas que estaban en el domicilio,、Ajá. las dos nietas de 6 y 11 años, una sobrina, matrimonio, y una amiga de la sobrina que estaba momentáneamente en el domicilio con, con su amiga. Bien, bien.、Eh, ayer veíamos、eh, algunas imágenes en algunos medios de comunicación bastante.、Eh, Graves, sobre todo pensando en las personas que quedan.、Eh, ¿Desde la justicia hay algún sistema de contención para esas personas bueno, que están pasando por este peor momento es de su vida? Buena, es muy buena tu pregunta y te agradezco que la hagas, Mauro.、Eh, nosotros, cuando entramos a trabajar en lugar del hecho, obviamente, nosotros lo que trabajamos es i n v e s t i g a m o s un hecho ilícito, ¿no?、Uh -huh. O sea,、eh, tratamos de recrear con una certeza probatoria.、Eh, Elementos que nos permitan,、eh, digamos, ahondar en l a c a u s a del o s fallecimiento, ¿no? s Sí.、Eh, lo que hemos incorporado, esto es con todas las reformas que hemos tenido y, y un poco también、eh, el, a lo largo de, de, de, de, de, de, de, de, de estos cambios que hay procesales,、sí. hemos incorporado equipos técnicos compuestos por psicólogos y, y digamos, y, y licenciados en, en trabajo social y. y Personas preparadas para abordar una situación de esta manera,、sí. las cuales obviamente concurrieron. Eso es,、eh, digamos, la Oficina de Atención a la Víctima al Testigo, a cargo de, de Ignacio d al Algarrondo, ¿no? quien, quien es su coordinador en toda la provincia, que、uh -huh. estuvo en el lugar del hecho, convocado obviamente por mí y por la Fiscalía. Y, y también el equipo de la Policía de La Pampa, de abordaje de incidentes críticos, que es un equipo de psicólogos este, que、eh, trabajan eventualmente. Eh, cuando hay alguna toma de rehenes o cuando hay alguna situación que, que necesita la intervención de, de lo que como utilizamos mediador, bueno, ahora también incorporaron eh, eh, digamos, eh, personas que están digamos, capacitadas para este tipo de situaciones, para contener este tipo de situaciones. Obviamente,、eh, vos viste las imágenes, es、eh, una situación, digamos,、eh, de. trágica, Una situación de mucho dolor. Límite.、Eh, enter, muy límite, hay que entender a la familia que, que no pueden, digamos, en su momento、eh, comprender o, o internalizar lo que está sucediendo.、Eh, bueno, nosotros eventualmente, más allá de trabajar el lugar de l e e c h o y pedir, por favor, que nos dejen abordar el lugar de l e e c h o de manera lo más tranquila posible, también trabajamos con esas víctimas que quedan, que obviamente lo hace el personal, el personal digamos, abocado, que son los psicólogos. Que continúan luego de esto haciendo un trabajo de, de interconsulta, consultando, bueno, acercando a, a las víctimas a, a lo que necesiten dentro del proceso penal. Más allá, obviamente, de que el fiscal o el grupo de fiscales que intervenga también los puede atender. Bien.、Eh, no sé, e s o el... entonces、eh, está confirmado en principio、sí. y la pericia pre preliminar Mira, que eso, te dieron. e o ayer, claro, ayer lo que no quise ahondar un poco, afirmarlo ni descartarlo.、Sí. A prima f a s e en el lugar digamos, nos dábamos cuenta que existía un problema de intoxicación por, por monóxido,、eh, por la escena, ¿no? Pero bueno,、eh, recién a horas 11 más o menos de la noche terminaron l a a u t o p s i a con el equipo de, del Cuerpo Médico Forense y, y me confirmaron que, con esa certeza que fue así efectivamente. Claro. El, el, las habitaciones donde estaban las personas que fallecieron estaban muy cerradas y había un calefactor que no tenía、eh, entrada de aire.、Eh, bueno, en realidad el, el calor el consumió estaba, el oxígeno. Sí, es probable que haya sido el gas, el monóxido, el monóxido de carbono, que un, digamos, es un gas que, que no se siente el olor, si lo podemos, no, no, no se palpa en el, en el ambiente,、eh, consume digamos, el oxígeno que hay en el lugar. y produce digamos, una muerte por inhalación de monóxido, una muerte por envenenamiento, comúnmente que se llama. n o、uh -huh. Pero sí, es, un, es un, digamos, una sustancia que es invisible, que no se palpa con el olor tampoco,、eh, no, no, no, no es salvo con algunos d i g a mecanismos o s m que uno tiene que darse cuenta como dolor de cabeza o algún s í n t o m a de, de descomposición del cuerpo, pero bueno, es muy difícil. Es muy difícil de, de, de palparlo a los sentidos por una cuestión lógica de que no, no se ve ni se, ni se, ni se huele. ¿no? No, no sé si se puede contar algo de la pericia que hace la gente de Camusi, pero habitualmente cuando se coloca un artefacto para calefaccionar un calefactor o alguna, alguna cosa parecida,、eh, sí. se colocan unas rejillas arriba、sí. y abajo.、Eh, ¿Tenía Mirá, colocadas esas rejillas o no? Mira, yo no, digamos. Eso no te lo puedo,、eh, realmente, Mauro, no te lo puedo decir porque, digamos, el personal de Camusi ingresa con su propio equipo,、eh, hace toda una inspección del lugar con su propio equipo, tiene unos técnicos asignados para este tipo de supuesto, su、eh, ingresan con un escribano público,、eh, hacen todo un protocolo de trabajo propiamente de ellos, en donde、eh, se abocan a esto que vos me estás manifestando, a ver si está habilitada la, la instalación, cuánto de equipo había, si había un. Digamos, un, un bosquejo, digamos, un plano del lugar.、Sí. O sea, todo eso lo hace c a m u z z la distribuidora de gas, que es la que eventualmente hace las habilitaciones de, lo, de, la, de los calefactores, de l t e r m o p a n q u e o de todo lo que es la instalación de gas.、Eh, eso yo,、eh, digamos, más allá de una inspección general que hice del lugar, donde miramos estas cuestiones, eso lo va, digamos, lo va a refrendar en los informes c a m u z z que va a tardar una semana más o menos, lo vamos a tener en nuestro poder.、Eh, en principio, creo que, por lo que me dijeron, No t e n í a las rejillas de ventilación, no l e calefactor ni la, ni la otra pantalla. Bien, bien, por eso. Bien, chacho.、Eh, bueno. Te agradecemos, no sé si quieres agregar、no. algo, si no, muchas gracias. No, no, por no. No. no, nada más, gracias por llamar y agradezco la paciencia por ahí que tienen para que informemos. A veces nosotros somos medio reticentes. Ayer hablaba con unos colegas de ustedes que por ahí, por respeto, digamos, a todo lo que sucedía en el lugar, uno no, no quiere dar información, pero no porque no la quiera dar, sino por una cuestión de. Te respeto, ¿no? Bien, bien, bueno, fiscal, muchas gracias. Muchas gracias, Mauro Páez, y saludos. Hasta luego. Bueno, el fiscal、eh, Oscar c a s e、eh, n a v e contando algunos detalles y, sobre todo, dando esta.